Una banda con mucho ritmo llega a San Juan. Hoy te llamé. Ya hay controlo yo, que hay controlo yo. ¡Pum! Lo nuestro fue polvo de estrellas. ¿Tú me vas a dejar? Vos la reclamabas y Hugo Espectáculos hace realidad tu sueño de volver a bailar con la conga. La conga viernes 18 de febrero Hubo Espectáculos te presenta a La Conga La Conga